A lo largo de la historia encontramos abundantes ejemplos de mujeres que han sido famosas por explorar la crueldad y los territorios de placer violento. Envueltas en episodios oscuros y trágicos, sus nombres son sinónimo de maldad hasta nuestros días. La reina de los sucubos, Lilith, es un fascinante personaje bíblico y de las ciencias ocultas. Según relata la literatura hebrea, Lilith fue la primera esposa de Adán y estaba hecha con arcilla, igual que él. Era una mujer muy hermosa, pero también demasiado liberal. Convencida de su igualdad con el hombre, lo primero que hizo fue quejarse de tener que yacer con Adán siempre debajo. Fuimos creados iguales y debemos hacerlo. En p o s i c i o n e s iguales, le decía adiós. Y cuando se cansó de no ser atendida, dio un portazo y se fue del paraíso. Adán recibió entonces a Eva, su nueva compañera, creada a partir de una de sus costillas y mucho más disciplinada que su antecesora. A partir de esta narración, Lilith fue considerada la reina de los s u c u b o s Que son los demonios femeninos, y se la ha supuesto posteriormente una perversa ninfómana maestra seductora de hombres. Convertida en la primera exiliada de la historia, Lilith, cuyo nombre en hebreo significa viento o espíritu, es también la reina de los vampiros, porque no s o l o mantiene relaciones sexuales con hombres, también los asesina. Y se alimenta de su sangre. En la mitología clásica se asimila a diferentes divinidades y monstruos femeninos: Lamia, Empusa, diosa de la brujería, las arrepías, las mollas oparcas, las g r a l l a s y las gorgonas, ancianas siniestras, habitantes de los infiernos. Otras referencias afines a Lilith. Se encuentran en la Brunilda de los n i v e l u n g o s o en la diableza babilonia Lili. El mito varía incluso hasta convertirla en seductora de los hijos de Adán y Eva y asimilarla con la serpiente del paraíso, como está en los frescos de Michelangelo en la c a p i l l a Sistina. En astrología, Lili es una luna negra, haciendo r e f e r e n c i a A los deseos ocultos y lados reprimidos de nuestra personalidad, experiencias dolorosas y rincones oscuros de nuestra psique. Lilith es la representación de la mujer emancipada y quizás también la primera luchadora por la libertad sexual y los derechos del género. Un ejemplo de cómo también en la mitología. podemos encontrar las raíces del feminismo.